Además tenemos la página en Instagram para que puedas visualizar Para que puedas ver las fotos con los grupos que han pasado Por aquí por Euskal Música para pues, ir presentando sus trabajos discográficos Así que ya sabes Euskal eh, Música también en las redes sociales Tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram El programa de hoy, estos 60 minutos meramente musicales El jueves 17 de enero en directo, sábado 19, domingo 20 de enero en redifusión, en repetición. Lo dicho, 60 minutos meramente musical, con lo nuevo Esquian Cristo, con lo nuevo de ERAVE, o por ejemplo, con el nuevo trabajo discográfico de Siroca, entre otros grupos. Lo que vamos a tener hoy en el programa Vamos a comenzar y lo vamos a hacer Con la formación Eskean Cristo Lo vamos a hacer más concretamente Con el último trabajo de estudio Es decir, el cuarto hasta la fecha El álbum titulado Beste él, Te extremos los temas ser Y el tema Dir, dirá, dar, Con Eskean Cristo Y su nuevo trabajo de estudio Comenzamos esta nueva edición De Euskal Música Música Sonando dos de los temas incluidos en el cuarto Trabajo de estudio para Eskean Cristó El álbum Veste de la Sé Batsú en un gogoan, ahí estaban los temas Servadisú y Dirdirá Dardara, y nos vamos hasta Estella Lizarra, nos vamos con Flitter Que vuelven con un nuevo trabajo discográfico llamado Depredador, grabado y mezclado En los estudios CM76 Entre los meses de enero y noviembre Del 2017 por Frank Ramírez Con el que vuelven a confiar Tras trabajar con él en unas cuantas Ocasiones, el título De Depredador le viene como anillo al dedo al grupo Ya que las 11 canciones que componen esta grabación Van directas a la yugular Comportándose la banda como un auténtico felino Dispuesto a cazar a su presa El disco comienza con tuya es la fuerza Que nada más escuchar los primeros acordes Afirmamos que esta canción en directo Tiene que sonar cañón Un inicio enérgico que llama a la revolución Desde Lizarra, Flitter, el álbum Depredador Los demás tienen una bala para ti Y las semillas del diablo these day and she Estaban sonando desde Estella, desde Lizarra, Flitter con ese nuevo álbum de estudio grabado entre enero y noviembre del 2017 de Predador. Ahí estaban los temas, tienes una bala para ti y las semillas del diablo. Y ahora nos vamos. Con el nuevo trabajo de estudio de ERAVE Un disco donde la masterización corre a cargo De Brigi de coma y el drogas El disco lleva por título 12 cortes para comprobar Que Dani vocalmente recuerda mucho al propio brigi De su etapa en coma Las guitarras de Cristo y Gary Koits Suenan muy rollo Sociedad Alcohólica Y su base rítmica, compuesta por Isco abajo y una hiperurena a la batería Nos introducimos en este nuevo disco EQUIERY SOR de ERAVE Y escuchamos los temas NORA GOAS y SURE AO CHAM BADAGO y Surya Ochan Badagó, dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo para esta formación de Nafarroa ERAVE. Nos vamos con el quinteto Isaki Gardenac que vuelva a la carga con un nuevo trabajo Dena oscol que vio la luz el 29 de noviembre a través del nuevo sello Gasteiztara erraya A principios del 2018, su vocalista y guitarrista John Basaguren comenzó a acumular ideas para el nuevo álbum y tras encerrarse en el local, los cinco componentes durante cuatro meses se desplazaron al complejo al completo al estudio La Mina de Sevilla durante siete días para ponerse en manos de Raúl Pérez. Tras haber grabado los trabajos anteriores en Euskal Herria, la banda necesitaba esta nueva apuesta y aventura con la idea de no repetir los procesos de los anteriores discos, recorrer nuevos caminos y de paso cumplir algunos pequeños sueños. El mismo productor ha sido el encargado de realizar las mezclas durante el verano en Sevilla y la posterior masterización ha corrido a cargo de sen Oral en los estudios Yamin de Berlín. Con este nuevo trabajo, la banda formada por John Basaguren, Libby García de Cortazar a Los Teclados y Voz, Danilo Fronda a la guitarra, Fede Giluz al bajo y Dani Arrizabalaga a la batería, firman su tercer álbum tras L.P. y Chas Sargiak del 2012 y los álbumes Amaya Latic así del 2013 y Aurícara en el 2015. Nos quedamos pues con este último Último trabajo de estudio de Nauskol y de ahí te los temas, Burdin Hanchia y Etor Kizuna. Euskal Música también en las redes sociales Síguenos en Facebook y Twitter Facebook, facebook.com barra Euskal Música y Ratia Twitter, twitter.com barra Euskal Música FM Euskal Música en las redes sociales ¡Sigues en la sintonía de Berriozario y Rátida! ¡Sigues en la sintonía de 100.8 FM! En el programa Euskal Música, edición de jueves 17 de enero en directo Sábado 19, domingo 20 de enero En redifusión, en repetición de 20 a 21 horas De 8 a 9 de la tarde ¡La fiera nunca duerme! Es el recopilatorio de 15 temas Que escava en todos sus discos Pero que ha sido grabado nuevamente Y que han titulado igual que la gira que lo rodea Y en la que escucharemos, mejor dicho Hemos escuchado todos los clásicos Y alguna sorpresa más, ya que lo pudimos hacer en los tres conciertos que realizaron a final de año en la sala central. Hablamos, por supuesto, de coma, temas clásicos como el Marqués de chorra pelada, aquí huele como que han fumado, Mi Jefe y el infarto, el disco, La Fiera Nunca Duerme, dos clásicos, Mi Jefe y María Górez. coma grabados en este nuevo trabajo La Fiera Nunca Duerme, 15 temas que lo dicho, escaba en todos sus discos, ahí estaban los clásicos Mi Jefe y Marea Gora y nos vamos con siroca nos vamos con Buruz Vera, quinto trabajo de estudio autoeditado por la banda La banda siroca está compuesta por María Rivero Gorka Chamorro, Eris Pérez y Joseba Urruela Escuchamos los temas Estuzu, Aukera Tú y Astar Naka <risa> Aukera Tui y Aztarnak, dos de los temas Incluidos en el quinto trabajo de estudio Autoeditado de esta formación Shiroka, el álbum Burrus Behera, y con ellos concluimos Una nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 17 de enero en directo, sábado 19, domingo 20 de enero En redifusión, en repetición, entre las 20 y 21 horas, 8, 9 de la tarde Hemos escuchado a Esquian Cristo Con los temas, Ser Padi Su Y Dir Dirá Dardará, del álbum Veste Belaseh también hemos escuchado a Flitter con dos de los temas del álbum Depredador Irabe con Nora Goaz y Sure Aotchan Badago del álbum Negiri Sor también a Isaki Gardenak a Koma o a Ishiroka, con este álbum Bruce Vera y con los temas Estusu, Aukeratu y Astarnak nosotros te decimos adiós, recuerda dentro de 7 días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, hasta entonces, saludos agur Ba't mening leva shtaymo nebo, ba't mening leva Eta erlo juega clengo, sentido andira. Betako intxaurrak, beti dira amalau Gerturat zerik ez duen, eza era aldau zerik ez duen, <gülüyor> gora demokraziaren autoritatea betetzen ez baduten beaien megea kosearen indara duen boterea dauko hurak sortuko dun bikolorea dauko hurak sortuko dun...